Hola, soy Mel Arguello y estoy en segundo semestre, repitiendo del primer semestre la, in in la materia de Ingeniería en Software. Eh, Para Ingeniería de Software, me gustó bastante eh, eh, la materia en el ámbito de las partes prácticas, ya sea la aplicación, App Inventor, Lego y, y todos los proyectos que son prácticos. Y, me pareció bastante interesante y educativo el analizar casos de ética. De ahí, las demás materias te de teoría me parecieron un poco confusas al momento de que sean solo exposiciones del, del tema, o sea, de los temas que vimos solo exposi y solo exponíamos, se me parecía bastante confuso y no aclarar las cosas, ya que solo nosotros investigábamos. Y ahora... En segundo semestre para programación, eh, al principio me fue bastante difícil acostumbrarme al lenguaje C, ya que en algoritmos solo vimos un poco y desde otros programas. Aquí en, para programación, en cambio en este segundo semestre, eh, ya pedían como entender completamente eh, Visual Code Studio y GitHub. Y, es, y era algo bastante nuevo para mí y veían como si ya debía de haber sabido de antemano y eso no conocía. Entonces, ante, o sea, antes de entrar al semestre o, un, o en el anterior semestre, como contar un poco de qué necesitamos saber de esas aplicaciones para empezar. Eh, también un poco los comandos. Eh, No entendíamos la lógica detrás de los comandos, simplemente se decía así es y punto. Y no y solo con la práctica, poco a poco, y después con el curso de Coursera que nos daban, iba entendiendo eh, cuándo se usa cada comando. Y eso es todo de mi parte. Muchas gracias.